La cooperativa DIVACO es algo que nace a través de la inquietud de poder formalizar el trabajo informal de muchos compañeros que vienen realizando su labor diario y vienen viviendo de diferentes oficios, pero que pues, se encuentran con el impedimento por ahí de la factura. Entonces decidimos entre una organización social, que es la Fundación Creando Futuro, y una central de trabajadores, que es la CTA, llevar adelante acciones para, de alguna forma, regularizar esa situación y que los compañeros puedan tener un ingreso digno y que sea constante en el tiempo para poder sobrellevar eh, este periodo tan difícil que es de la pandemia, ¿no? Así que celebramos eso, celebramos también eh, la posibilidad de empezar a juntar y a consolidar grupos de trabajo que puedan vivir en su lugar y que puedan también trasladar el conocimiento a través de cada oficio que van a realizar. Oscar, en cuanto a los oficios, ¿a qué se van a dedicar? Eh, teniendo en cuenta bueno, que hay distintas categorías para trabajar. Bien, como dije en el principio, hay un montón de compañeros que ya tienen el oficio, se dedican, la gran mayoría son albañiles, también son ladrilleros, hay compañeras que se dedican... ...al mantenimiento también de, de casas y llevan adelante esa tarea... ...pero a la vez también la parte de parquización y llevar adelante... ...todo lo que tenga que ver con espacios verdes también se podría llegar a realizar... ...porque es la capacitación que en, en este momento se está llevando a cabo... ...y todo lo que tenga que ver también con señalización, pintado de cordones... ...todo lo que tenga que ver con lo vial, también estamos apuntando... a ese sector para ver si podemos de alguna forma incluir a los compañeros en algo mucho más estable. ¿Cuántos son los trabajadores? Son 12 compañeros que, que están dentro de la cooperativa, de las cuales 6 son mujeres. Apuntamos también a eso, a fortalecer a, a, a las compañeras que no solamente se van a dedicar a un oficio determinado, sino a todos estos oficios que estamos a, a, dando mención y dando a conocer para que puedan de alguna forma también incluirse en las cuestiones más puntuales de la obra pública, así que también estamos trabajando con eso. Bien, el ingreso a las cooperativas Nancy es una facilitación para conseguir mano de obra y para trabajar de manera correcta, ¿no? Sí, totalmente, le da una estructura eh, importante y, y legal al compañero porque puede facturar Y generalmente cuando se pide una obra o, o, o algún arreglo, se pide factura, entonces eso eh, nosotros con la cooperativa lograríamos poder cumplir con esa, con esa exigencia que tienen generalmente al ofrecer el empleo de, de, de, de, en la cooperativa. ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó eh, realizar todo el, el trámites correspondientes como para certificar a la cooperativa... ...y que pueda, bueno, a partir de ahora comenzar un nuevo camino. Bueno, mira, empezamos el año pasado con, con reuniones con los compañeros... ...para definir cuál era nuestro objeto eh, social de la cooperativa... Eh, con capacitaciones, eh, armando los eh, todo, es decir el estatuto, eh, conformando en regla todos los papeles que nos pedía el INaes y bueno nos llevó un año, pero felices de que ya tenemos eh, el estatuto, de que los compañeros tienen la esperanza de tener un trabajo más estable y bueno y de poder eh, insertarnos acá en la, en la comarca. como una cooperativa eh, que bueno que tiene familias que están interesadas en trabajar, en dar lo mejor de sí, eh, con, con los valores de, eh, del cooperativismo, la solidaridad, la ayuda mutua, el respeto, eh, la colaboración, y así que realmente con mucha esperanza de poder insertarnos en la comarca. Bien, les agradecemos. Gracias, muy amables.